Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A ah, mí no me ciega el vato ni me pone ni A mí no me asusta rigo de que me busques, él acabó, ya llegó. Así. Bueno, seguimos con, en, en este programa dedicado a las comunidades zapatistas. Este, pues en este cuarto bloque este queremos hacer mm, dar mm, compartir con ustedes un poco la, de la información que que tenemos eh, sobre cuáles han sido los logros después de 7 años de, ese, de esa ceremonia que, que acabamos de, de recordar del nacimiento de los caracoles bueno pues que en su lucha este por la autonomía que han logrado específicamente los, los, los, las comunidades zapatistas ¿no? antes podríamos pues, qué te parece si, si poquito antes de que empecemos a ver cada cada aspecto este vemos lo que lo, los acuerdos que tomaron las juntas de gobierno previo a, a la reunión esa que Eh, fueron ustedes en, en, el, en agosto ¿no? del, 2003. del 2003 y bueno, eh, poco antes eh, el Ejército e e e e e e Zapatista Liberación Nacional emitió un, un documento muy interesante que se llamó Chiapas, la treceava estela como tradicionalmente lo hace formada por siete partes ¿no? y en la sexta parte es donde habla sobre el buen gobierno que es lo que le iban a presentar, a lo que ustedes nos acaban de contar hace un momento, ¿no? que entonces ellos eh, hace ratito le decía que si los buques también música de los buques había ahí es que precisamente en ese documento dice que mientras estaban organizando la ida de ustedes para allá o sea de toda la comunidad pues la gente estaba trabajando y bueno en un lado escuchaban a los buques, otros a los tigres del norte y todo el mundo en la bulla para organizar a esa reunión que ustedes acaban de contar, entonces dicen ellos que el objetivo de los caracoles o de la junta de buen gobierno tiene varias cosas ¿no? Uno, para tratar de contrarrestar el desequilibrio, dice el texto que ellos mismos emitieron, ¿no? en el desarrollo de los municipios autónomos y de las comunidades. Otro, para mediar en los conflictos que pudieran presentarse entre municipios autónomos y entre municipios autónomos y municipios gubernamentales. Otro es para mediar, para atender las denuncias contra los consejos autónomos por violaciones a los derechos humanos, protestas e inconformidades investigar su veracidad ordenar a los consejos autónomos rebeldes zapatistas la corrección de esos errores y para vigilar su cumplimiento otro era para vigilar la realización de proyectos y tareas comunitarias en los municipios autónomos rebeldes zapatistas cuidando que se cumplan los tiempos y formas acordados por las comunidades y para proveer para promover el apoyo a proyectos comunitarios en los municipios autónomos rebeldes zapatistas bueno también para cumplir, vigilar las leyes que de común acuerdo con las comunidades funcionen en los municipios eh, rebeldes zapatistas también para atender y guiar a la sociedad civil nacional e internacional para visitar las comunidades ¿sabes? llevar adelante proyectos productivos, instalar campamentos de paz, realizar investigaciones y cualquier actividad permitida por las comunidades rebeldes otro es pues eh, de común acuerdo con el SECRI del ZLN promover y aprobar la participación de compañeros y compañeras de los municipios autónomos rebeldes zapatistas en actividades o eventos fuera de las comunidades rebeldes y para elegir y preparar a esos compañeros y compañeras. Es decir, ese era el sentido de formar las juntas de buen gobierno. Y previamente, en el mismo documento se habla de los acuerdos, las primeras disposiciones que tomaron las juntas de buen gobierno previo a cuando se realizó la reunión de presentación, ¿no? La invitación que se hizo a la comunidad nacional e internacional ¿no? eh, varias disposiciones, tres disposiciones claves primero, uno ya no se permitirá que los donativos y apoyos a la sociedad civil nacional e internacional sean destinados a alguien en particular o a una comunidad o municipio autónomo preciso la junta de buen gobierno decidirá después de evaluar la situación de las comunidades a dónde es más necesario que ese apoyo se dirija la Junta de Buen Gobierno impone a todos los proyectos el llamado Impuesto Hermano, que es el 10% del monto total del proyecto. Es decir, si una comunidad, municipio o colectivo recibe un apoyo económico para un proyecto, pues deberá entregar el 10% a la Junta de Buen Gobierno para que ésta lo destine a otra comunidad que no recibe apoyo. El objetivo es equilibrar un poco el desarrollo económico de las comunidades en resistencia. Por cierto, no se aceptarán sobras limonas ni la imposición de proyectos. 2. Solo se reconocerán como zapatistas a las personas, comunidades, cooperativas y sociedades de producción y comercialización que estén registradas en la Junta de Buen Gobierno. Así se evitará que se haga pasar por zapatistas personas que solo que no lo son, que no solo no lo son, sino que incluso son antisapatistas los excedentes o bonificaciones por la comercialización de productos de cooperativas y sociedades zapatistas se entregarán a las juntas de buen gobierno para que se apoye a los compañeros y compañeras que no pueden comercializar sus productos o no reciben ningún tipo de apoyo. Y tercero o sea tres, la tercera digamos disposición es eh, señalan, es común que gente deshonesta engañe a la sociedad civil nacional e internacional presentándose en las ciudades como zapatistas supuestamente enviados en misión secreta o especial a pedir dinero para enfermos, proyectos, viajes o cosas por el estilo. A veces, incluso, se llega a ofrecer entrenamiento en supuestas falsas casas de seguridad del EZLN en la Ciudad de México. En el primer caso son engañados intelectuales, artistas, profesionistas y no pocos funcionarios de gobiernos locales. En el segundo caso pues son jóvenes estudiantes los que son víctimas de la mentira. El EZLN aclara que no tiene ninguna casa de seguridad en la Ciudad de México y no ofrece entrenamiento alguno. Esas malas personas, según nuestros informes, Están involucradas en mandolerismo y el ino que reciben que supuestamente piden para las comunidades usados para beneficio personal y están son las tres disposiciones que tomaron las comunidades y a partir de ese tiempo pues, ya han pasado muchas cosas en salud en educación comercio justo etcétera y ahora sí yo creo que ya podemos comentar algo más de eso. pues vamos viendo lo de educación no estás escuchando buenas tardes compañeras me llamo keyla vengo del municipio san pedro de michoacán del caracol 1 la realidad madre de los caracoles mar de nuestros sueños compañeras y compañeros del zln compañeras de la otra campaña de méxico y el mundo compañeras de la sexta internacional Compañeras, todas las que nos encontramos en este caracol 3 La Garrucha. Nuestra educación autónoma es diferente a la educación capitalista, porque nosotras tenemos la enseñanza de primer nivel a tercer nivel y no se da boletas de calificación, porque eso porque las y los maestros de la CEP Y la mujer que dirige la educación capitalista, que se llama el Baester Gordillo, no les importa ni les interesa que los niños aprendan. ellos lo que les interesa es el dinero, porque los niños, aunque no sepan leer ni escribir, le suben de grado y los papás bien contentos, pero no saben que sus niños aprendan Están aprendiendo puras mentiras. Están creciendo con puras historias falsas que ellos inventan. Cuando estuve en un bosque encantado noté con asombro que una piedra me cantaba, que una piedra me cantaba con modulaciones y con timbres de tenor, de tenor. Debajo de la piedra había un sapo invernando Y supe que era el sapo el que cantaba Que era el sapo el que cantaba Y seguí buscando maravillas Que saber, que saber Quería una princesa convertida en un dragón Quería el hacha de un brujo Para echarla en mi zurrón Quería un bellocino de oro para un reino quería que Virgilio me llevara al infierno quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya lejos vi una fuente que brillaba y corría hacia ella pues tenía aguas de oro pues tenía aguas de oro era inconfundible aquel color como miel, como miel el sol se reflejaba en la fuente abandonada y supe que era el sol el que brillaba, que era el sol el que brillaba, desilusionado por dos veces me alejé me alejé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 Después de mil fracasos como estos me sentí muy tonto. Nos habían engañado, nos habían engañado. Y me fui a buscar al primer hombre que mintió, que mintió. Hmm. En mi caso, ya está. ¿Sí? En mi caso nunca he visitado una comunidad zapatista, a diferencia de... ...de Benito y de otros compañeros que, que sí les han tocado... ...como Jutemoc también... Eh, ...estuve buscando en la página del enlace zapatista... ...que ustedes pueden acceder a ella... ...a través de cualquier buscador de, de páginas web... Mm, ...una carta que ha publicado el sistema educativo... ...rebelde de las comunidades autónomas zapatistas donde ellos anuncian ¿no? que tienen en sus escuelas la posibilidad de recibir a personas de otros lugares es decir, que no son zapatistas a recibir clases de Totsil y de otras lenguas mayas que ahí se enseñan a la par de que se les enseña también un poco de, de historia y, y otras ciencias y bueno, el objetivo es que la persona que vaya de fuera de las comunidades zapatistas a recibir esta educación también aporte con sus conocimientos algo a la comunidad y a los estudiantes a los niños zapatistas ¿no? a toda la comunidad en general entonces es un sistema de aprender y de enseñar no no es no existe el, el, el profesor como tal sino que existe el motor de educación que es una persona misma de la comunidad a la cual se le asigna mira sabes qué? tú vas a ser el encargado de pues de la escuela en esta ocasión y esa persona lo que hace pues es prepararse no y aprender para poder enseñar también y así va recibiendo eh, educación no es una educación compartida no es una educación nada más de arriba hacia abajo sino que hay un, un movimiento así horizontal no donde tú todos saben prácticamente lo mismo, pero de cosas diferentes. Sí, es, es una... Eh, bueno, leí ese documento que, que comenta Giovanni, ¿no? Y, y me hizo, digamos, como como pensar en, en los documentos que rigen eh, el sistema educativo hoy en día, pero el, el sistema educativo oficial, ¿no? Este famoso trabajo por educación por competencias que les llaman, ¿no? Que que eh, no es otra cosa más que vaya, vaya, la intención es la inserción y lo dicen claramente, ¿no? La, la intención de esta, de esta educación basada en competencias que está de primaria hasta bueno, no, no ya incluso hasta, hasta nivel superior, ¿no? Eh, es insertar en el mercado laboral a los estudiantes es decir, casi casi como que los maestros van a fabricar ciertas este, mercancías y las van a poner en circulación eh, es decir, no hay no hay ninguna necesidad de eh, eh, de tipo cognitivo ni crítico eh, el asunto es más bien formar para, para que para que a ese niño o niña joven eh, en el momento en el que termine ese estudio, tenga la posibilidad y tenga la competencia, pues, de insertarse en el mercado laboral. La diferencia es pues, una cuestión más pragmática, ¿no? Pero con una intención, con un con una ideología este, este, bien bien, este, bien clara, ¿no? Que es una ideología la ideología de la competitividad y la chingada, ¿no? y eh, el en el documento este también hay digamos como ciertas pautas de practicidad la diferencia es que para ellos la historia eh, es fundamental eh, para ellos el, el, eh, digamos eh, la construcción del conocimiento a partir de su realidad es una necesidad o sea, es decir no no hay una no hay una no hay una fabricación sino no hay una transmisión de información en donde se fabrica a un niño, a un joven, sino más bien lo que se hace acá, en las comunidades zapatistas, es la, la construcción de un conocimiento a partir de una realidad particular. Y, y en el último de los casos, una realidad eh, que es la zapatista, que es una realidad de luchas, ¿no? eh, de, de de, de autoorganización, ¿no? en donde... En donde mmm, Eh, de respeto ¿no? de, de igualdad eh, etcétera etcétera etcétera no es decir em, creo que una de las cosas que eh, desde mi punto de vista se tienen que eh, resaltar es esta está esta educación no no necesariamente para funcionar en el, en el en su sistema en su, en su organización sino más bien para transformar permanente su organización no sé no sé si me expliquen no, sé si me explique, ¿no? Es, es otra forma no y bueno otras cosas que, que comentaron en el, en el tercer encuentro las en el tercer encuentro de los pueblos eh, de los de los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo es que este a ellos se les enseña eh, digamos su lucha o sea la lucha zapatista no o sea la historia es fundamental para ellos como ya se los comenté pero además que esa educación de la que de la que de la que se digamos este la que nos están un poco eh, compartiendo los zapatistas eh, es una educación eh, diversa y plural en donde mejor la diversidad se hace latente no es decir no se le impone una forma un lenguaje particular sino sino más bien eh tal eh, digamos respeten sus propias tradiciones, ¿no? Es decir no no no tienes que hablar necesariamente en castellano, pues sino sino más bien los promotores de, educa de educación saben perfectamente que los niños pueden eh, compartir mucho más, relacionarse mejor en su propia lengua, ¿no? Con su propio lenguaje, ¿no? Y eso es importante, pues, porque este le permiten al niño o a la niña desarrollarse con mayor eh Eh, vaya mejor participar en su educación pues o sea ser un sujeto activo vaya promover un sujeto histórico no eh, bueno eso es lo que lo que yo podría aportar a, a, al, al asunto de la educación ¿no? porque no escuchamos porque no escuchamos uno de esos este, audios que quedaron grabados de, la, de ese tercer encuentro de los pueblos ah, zapatistas con los pueblos del mundo no Vamos pues a escuchar a las, a las compañeras zapatistas hablar sobre lo, lo que han logrado ¿no? en, en este renglón de la educación. En cada área lo dividimos en tema, uno, matemáticas, enseñamos las cuatro operaciones básicas, esto les servirá para que sepan administrar los trabajos colectivos de nuestros pueblos, Regiones y municipios y zona. Historia, es estudiar o investigar las historias de nuestros de nuestra comunidad, región y la de nuestros abuelos y abuelas. Cómo eran en el tiempo en que ellos vivieron o fueron jóvenes. Crear nuestras propias historias que también tenemos y que ellos se den cuenta cómo los poderosos nos los han negado porque no les conviene que nuestras historias de nosotras mismas estén escritas, porque ellos escriben lo que les conviene y les favorece, o sea, lo que aparece en los libros de la SEP. Por eso nosotras enseñamos cosas verdaderas, reales que se vivieron y que estamos viviendo. Nosotras no somos como las y los maestros de la SEP que enseñan puras mentiras, porque es así lo que les obligan a enseñar y practicar por el sistema capitalista. Que la educación solo sirve para la enseñanza individual. El que tenga dinero para estudiar puede salir adelante, y los que no, pues no pueden superar sus estudios. Aunque el pensamiento sea bastante más amplio para el conocimiento, Para servir a su pueblo Eso nadie y nunca Dejan de sacar adelante Porque no se preocupan sobre eso Solo se preocupan por los que les conviene Por sus intereses del capitalista Es por eso que no enseñan Una historia verdadera Gracias compañero Mi majita, Espero no ofenderlo Pero mi que es el me con su hija en cama hirta. Que seas de su hija y no me creáis oportunista un... Mi nombre es Daisy, vengo a representar a las demás compañeras coordinadoras del sistema educativo zapatista en nuestra zona. Sobre el trabajo que venimos realizando sobre la otra educación, una de nuestras funciones, funciones que tenemos es ver por las necesidades que hay, en nuestras, que hay en nuestros pueblos. Nosotras somos las que promovemos las construcciones de las escuelas que hacen falta. Hoy contamos con 28 formadoras y formadores que son las encargadas de capacitar a más promotores y promotoras nuevas. Que, son, que hoy contamos con 190 promotoras y promotores de nuestra zona. sentimientos Yo sé que vos realmente también os cagáis Y folláis y sudáis como yo estoy real Así pues présteme un poquito de atención Le hablaré francamente frente a frente, majestad Quizás yo no sea el tierno que soñó mi majestad. Nunca tuve dinero, ni soy con un caballero. No llego ni a Hidalgo Ciudadano Razón. Los y las promotores atienden un total de 2022 alumnos que durante estos 13 años de nuestra lucha hemos aprendido que la otra educación es básico para nuestros pueblos ya que es una de nuestras principales demandas de nuestra lucha solo así construyendo nuestra propia educación y ejerciendo nuestra propia autonomía en cumplimiento con los acuerdos de sandra san andrés hacemos realidad nuestro sueño porque que por derecho tenemos como pueblos indígenas Con la otra educación buscamos la acción transformadora de la sociedad, una, con una visión colectiva solidaria y popular. Creemos que la otra educación debe ayudar a concientizar para entender la realidad en que vivimos. Por lo tanto, deben nacer desde abajo y con una formación anticapitalista. Ya hemos tenido avances importantes como son las formadoras, promotoras y comités mujeres y coordinadoras. Las comités son las encargadas de ver a sus promotoras qué es lo que hace falta en la escuela y ver el apoyo de la promotora. El trabajo de una coordinadora de la zona es más grande porque no solo cuenta el trabajo de la región ni del municipio, pero como juntas nos coordinamos con las formadoras para que así se vaya haciendo la mejor coordinación de nuestros trabajos y así la estamos haciendo y así la hemos hecho en varias ocasiones. Nos reunimos como coordinador y también hacemos un encuentro de cada 6 meses con las y los promotores de nuestra zona para que haya mejor enseñanza de nuestros niños, pero las que no tienen todavía el conocimiento de cómo enseñar a los niños, por eso nos por eso nos reunimos con las con los promotores y las formadores para intercambiar ideas de nuestro sistema educativo. Aparte, nosotras las y los formadores nos reunimos cada año con las otras y otros compañeros formadores del Caracol 3, Garrucha, y Caracol 5, Roberto Varios, también para intercambiar ideas nuevas para nuestra enseñanza. Es todo lo que quiero decir, compañeras, y gracias. Estás escuchando. Radio Zapatista, Sudcaliforniana. A mí no me chinga vato, ni me ponica Bartolo, a mí no me asusta